Argentina, la mínima atracción de los países socialistas, el circo de Moscú, un circo pequeño pero no burgués, el circo de Moscú, presentando magos, payasos, equilibristas, dirigentes gorila. Con la actuación de Néstor Vicente, el hombre bala, quien después de cada función sale disparado hacia otro partido. ¡Ah! La alegría del público menudo con agitación, panfleto y Miguelito, los tres payasos disidentes. Q con la presentación de Patricio Echegaray y sus gimnastas en la construcción de la pirámide socialista también la exclusiva actuación del dúo cómico Tiki y Trotsky ¿Sabe usted lo que pasa en el Partido Comunista? No, camarada Trotsky, ¿qué pasa? ¿eh? ¡Que cada vez tiene más inserción en la clase obrera! La presentación especial del maestro Luis Zamora con su batería de fuegos artificiales y los estruendosos petardos políticos. El circo de moscú la reconocida actuación en la unión democrática frente peronistas humanistas etcétera ofrece su única función pública el día 14 de mayo la próxima después de la ruptura posible frente con la cruz roja o deportivo cambaseres quién sabe